Bueno, esta es la segunda parte del chocolatazo a Colombia. Reyes le hizo el chocolatazo a Paola. Ellos tienen cinco años de relación. Él nunca la ha visto en persona. Le manda mucho dinero, pero lo más raro es que no sabe ni la fecha de nacimiento de esta mujer. Guau. Wow. Ok. Sí, es como en abril, este, abril, abril 5 de 84 o algo así. Entonces no tiene 24, tiene 37. Y... Me la puso complicado. En estos cinco años, dice que él ha sufrido mucho por ella, pero la quiere para la mamá de sus hijos. Yo la amo, la quiero y sí quiero que o sea. Quisiera que pues ya fuera la la futura madre de mis hijos, pero pues, si no quiere, pues no se da. Pero aquí viene lo más raro: no ha hablado con ella por teléfono desde hace dos años. Hace como dos años. ¿La última vez que hablaste con ella por teléfono, la última vez que la escuchaste fue hace dos años? Correcto. ¿La última vez que hablaste con ella fue hace dos años y la última vez que la viste o que te mandó un video? Hace como 16 años. Me dice pues mi amor, te extraño, te amo, te quiero. Primo, Reyes, esta morra está haciendo mensos a otros igual que a ti, así que no te sientas solo. <risa> Pues sí, me está haciendo un metro a mí y me está haciendo otro más. Eso fue solo un cachito de lo que pasó en la primera parte. Ahora escuchen esta segunda parte. ¿Y qué creen? Reyes, escucha nuevamente la voz de Paola y van a escuchar su reacción. Y en todos, cuando yo abro el WhatsApp me aparecen como Paola o Olinet. O sea que diferentes números, pero siempre aparece el nombre de Paola o Linet. Ajá. Y los cuatro... Ah. Obviamente, cuando uno cambia de número, aparece pues el nombre de otra persona o quien los tenga registrados, porque el nombre de ella es Lineth Paola. Yo siempre he dicho que es muy raro cuando una persona cambia de teléfono muy seguido. Es por eso que me, me complican las cosas. Oye, pero creo que cuando alguien te ama, te quiere y si no está contigo, por lo menos quiere hablarte, escucharte y esta persona es todo lo contrario. Uh -huh. Y sacando cuentas ahorita, ya vimos que en 5 años le has mandado como 77 millones de pesos colombianos a ella en 5 años uh -huh. Es mucho, ¿no? Bastante ¿Así como ayudas a esta mujer? ¿Ayudas a tu familia, a tus papás, a tus hermanos? Um, pues sí Yo la verdad no le creo a este Brody, Choco Escúchame, escúchame Brody Este, hace 3 años o 2 años atrás, yo trabajaba bastante Tenía tres trabajos En uno ganaba $2,700 dólares, en otro $1,500 dólares y en el otro $2,000 dólares, ¿cuánto estamos hablando? $5,000 dólares al mes $2,700 más $1,500 más $2,000 da $6,200 al mes, pero ¿cuánto le mandabas a ella a la semana? $200 dólares, digamos, a ella Son como $800 dólares al mes para ella y a tu familia, ¿cuánto? Al mes 200 a mi familia 800 a ella y nada más 200 a tu familia ¿Cuánto me quedaba yo? Pues 800 para ella, 200 para tu familia Son mil dólares Hacías 6200, te quedaba para ti 5200 Ah, correctamente A ver, 800 dólares al mes Eso ya cambia, es como 3 millones de pesos Colombianos por mes Que viene siendo en 5 años Como 180 millones de pesos Colombianos ¿Qué? Es que no puedo creer que la última vez que hablaste con ella fue hace dos años, o sea, tú le marcas y no te contesta. Es que no me contesta, ese es el problema, que no me contesta. ¡Oh no! Choco, que el Lobo le mande un mensajito de voz en el WhatsApp, porque esta llamada sale privada. A ver, no te desesperes Reyes Ahí le van a mandar ahorita un mensajito de voz A ver qué pasa Ya le escribió un mensaje que dice Hola pago ¿cómo estás? Y ella me contestó ¿Quién es y por qué tiene mi número? A ver, espérate Reyes ¿Y qué le dijiste? Le dije que ella me dio el número Que nos conocíamos Que si ya no se acordaba de mí Y dijo No invente, no tengo ni idea de quién sea Y menos le doy mi número a desconocidos. No moleste y chao. Pero mándaselo en audio para que ella te conteste en audio para escucharla. Sí, ya le mandé un mensaje de voz. <risa> a ver, ¿qué te conteste? Oye, ¿estás tomando algo ahorita? ¿Yo? Sí, lo digo porque estás haciendo ruidos muy raros. ¿Estás tomando algo? <risa> Este vato No, que va O sea que si sí estás tomando algo O ya le contestaron, a ver Le dije que me contestara que quería escucharla Que la conocía y que quería escucharla de nuevo Y esto es lo que mandó ahorita Ver, espérenme, antes de que pongas el audio, Lobo, o sea, que si ahorita escuchamos a Paola, aquí Reyes la va a escuchar después de dos años, que no hablaba con ella y que no la escuchaba. ¡Oh, neta, Choco! ¡Después de dos años la va a oír aquí el novio enamorado! Exacto, ¿estás listo para escucharla, Reyes? Escucho. A ver, ponle. Ay, Dios mío, no, no invente, yo ni siquiera sé quién es usted. Sí. No invente. <risa> más bien, mire bien a quién le escribe usted. No sea tan payaso. <risa> Oye, tiene una voz muy bonita. ¿Y qué más te dijo? Bueno, le dije que había hablado con ella anteriormente y que habíamos tenido pues un par de pláticas y que yo le había mandado dinero, plata, ¿no? A ella. Ajá. ¿Y qué fue lo que contestó? Bueno, le dije que si no se acordaba de mí y esto fue lo que me mandó. Es que me mandó dinero, lo conmigo hace un tiempo y deje molestar más bien que yo no sé ni quién es usted, ni para qué escribe, ni para qué molesta y qué llamando, con qué atribuciones, usted se atreve a llamarme a mí, si yo ni siquiera sé quién es usted para que usted me llame y me escriba y mucho menos diga que me mande plata, qué le pasa usted, respete más bien, no joda. Después de dos años ahí está tu mujer Reyes. Oye, pero tranquilo, Reyes Y no vamos a tener que parar esto, ¿eh? ¿eh? A ver, síguele mandando a ver qué te dice Primo, que te calmes poquito Si no vamos a parar esto La neta, primo La última vez que oíste esta morra Fue hace dos años, la neta Más o menos Más o menos dos años sí. Pero yo sé que esa voz es de ella Y ya no la habías escuchado para nada uh -huh. Oye, Reyes, ¿tú haces drogas? No ¿Seguro? Porque esos ruidos no son muy normales ah, ¡Chiquilla! ¿O estás tomando algo ahí? ¿Qué estás tomando? Soda, refresco Pensé que te andabas echando unas chelas, primo No, no, que va Ah, entonces sí estás tomando o qué estás tomando ya, la verdad Soda ¿Y no tomas cerveza o alcohol? De vez en cuando ¿Vives tú solo? Correcto ¿Rentas algún departamento, una casa o cómo? Uh, vivo en casa y este, uh, rento cuarto Muy bien, Reyes, ¿y de dónde eres? De Hermosillo, Sonora, orgullosamente Claro, como tiene que ser, a ver, ya mandó un audio Paola, ¿ok? ¿Quieres escucharlo? Vamos a escuchar. A ver, antes de poner el audio, ¿no será como que ya le cayó el 20, que es de tu parte esta llamada y todo esto? ¿Puede ser que le caiga el 20 o es que, como le digo? La mujer trabaja, pero no puede contestar Te dice a ti que no te puede contestar porque anda trabajando Y nos acabas de decir que no trabaja Y le mandas mucho dinero, a mí se me hace que sí te anda haciendo güey No, soy un güey, ¿qué te pasa? Oh no Oye, pero ya no hagas esos ruidos, que me está dando miedo Veremos, se escucha, se contesta No, pero en serio, ya, por favor, si no vamos a parar esto ¿En serio? No <risa> A ver, ahí van audio de Paula. Okay. A ver, pero antes, ¿cuándo fue la última vez que le mandaste dinero a Paula? Hace dos meses, pero eso ya no pasará. Ya no pasará, pero le mandaste dinero hace dos meses. Un mes. Hace un mes que le mandaste su dinero a la que no te contesta desde hace dos años. Y también le mandaste 800 dólares o ya bajó la cota. Ah, no. Fueron más Solo 40 esta vez, ¿qué te dijo? Bueno, Choco, le dije que yo era representante de Reyes, ya le dije la verdad, que él le manda mucho dinero a ella y que lo que está haciendo ella es como un fraude con él y que se atenga a las consecuencias, que podemos ir a algo legal. Y esto es lo que ella contestó Vea, ¿sabe qué? No se meta más bien con esas cosas Porque yo cuando le he pedido algo al señor Reyes Es porque realmente he necesitado Y ya eso no no es cuestión de otro mundo Ya yo estoy acostumbrada a que me saquen las cosas en cara ¡Wow! A ver, tranquilo Reyes, ¿tienes más? Sí, pero eso no es nada Escucha lo que me mandó ahorita Este chocolatazo continúa y se viene lo mejor, aquí un adelanto ¿Sabes qué? En verdad lo amaba con mi corazón, lo amo es una es un cabrón. Y si en todo este tiempo no hemos estado juntos, usted mismo sabe que me dio con los videos que me mandó sí, madre. <tose>